en la Secretaría de Derechos Humanos en una nueva dirección de la Secretaría que después lo vamos a decir están casi mudándose eh, toda la gente que trabaja aquí en la Secretaría vinimos por otro tema por un tema muy, pero muy preocupante que tiene que ver con una nueva denuncia este, de a los eh, policías de la seccional quinta de Toay. Algunos detalles teníamos, pero vamos a dejar que el secretario Antonio eh, Curciarello, el secretario de derechos humanos de la provincia de la Pampa, nos cuente qué es lo que tienen ellos y qué se qué pueden hacer desde esta secretaría. Buen día, Antonio, cómo estás? Hola, buen día. Bueno, eso sí, hay una denuncia de dos personas que fueron golpeadas por la policía de Toay. Sí, en realidad es, la, es una denuncia de una persona que manifiesta que tanto él como su señora habían sido eh, detenidos y, y él detenido y ella y golpeado y ella solamente golpeada eh, por la policía eh, de la sección del de Toai y eh, lo que ellos este, Por hecho, acompaña junto a la presentación aquí. Es una denuncia también efectuada en el Ministerio Público Fiscal y en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Sí. Pero, en qué condiciones, digamos, qué, qué detalles se pueden dar más allá de los nombres que no lo vamos a... Sí. No, eh, simplemente lo que él dice es que eh, sale de su casa en Toai para dirigirse a un, a un comercio de la, la localidad y ahí es interceptado por la policía, este, por un patrullero, menciona, el, menciona incluso el patrullero, sí. este, que sin razón ni motivo lo detienen, bueno, lo llevan a la cuando eh, uno de los hijos de esta situación eh, le avisa a la señora que van a la comisaría, y bueno, y ahí este, es aparentemente es golpeada la señora y, y este hombre es golpeado en el en, en el momento de la detención según manifiesto. Lo, todo lo que pudo contar por lo menos acá. Es todo por por lo menos lo que yo tengo. Este eh, digamos, están acompañadas las la denuncias, pero eh, bueno, es, la vamos a seguir este, mirando y revisando también al efecto de poder proponer eh, algún medio de prueba para que tenga a mano también la, la fiscalía, tanto el Ministerio público Fiscal como la FIA. Sí, o sea, está presentada en fiscalía y también en la, en la FIA. Esto. Sí, exactamente, este, y esto además está bueno para, también para la gente que... Eh, si alguna vez le ocurre un hecho similar, que eh, hoy los sumarios administrativos están en manos de la Fiscalía de Investigación Administrativa, ya no están más en manos de la misma policía, por lo tanto también que cuando, si es que alguna vez alguien tiene un episodio de esto, concurre a la FIA. Directamente a la FIA, cuando pase esto, directamente puede concurrir, hacer una denuncia de es lo que le sucedió Exactamente, en la Fiscalía de Investigación Administrativa, para todo lo que tenga que ver con el proceso administrativo, valga la redundancia, y desde el punto de vista penal por las lesiones y la, la detención arbitraria en de este caso, eh, al Ministerio Público Fiscal. Eh, no es la primera vez que se hace una denuncia a la policía de Tobay, eh, digamos, esto eh, se torna habitual, esto por qué está pasando esto, digamos, cuál es la visión que tienen ustedes, tiene que ver con una cuestión social, con una cuestión este, política, este, ¿cómo lo ven ustedes? Mire, este, no es la primera vez que tenemos denuncias este, contra esta seccional, eh, como no es la primera vez que han habido denuncias contra esta seccional, en, en, en años anteriores tampoco. Eh, siempre la violencia institucional es un tema que se tiene que trabajar, que se tiene que sensibilizar, concientizar, eh, tomar medidas. Este, uno, lógicamente, repudia y hasta se embronca cuando ocurren estos casos, porque la policía no o no tienen, digamos, la. tienen, mejor dicho, la potestad de tener que cuidar a la, a la sociedad, a la comunidad. Ahora, la determinación de los este, de los hechos y las responsabilidades no me compete a mí. Eh, está claro de que estos hechos eh, lamentablemente eh, pueden haber ocurrido antes, pueden ocurrir ahora, lo que no es este.. Cierto, es que hay una, como se dice, una bajada de línea para que las cosas aceptas, ocurriesen. Este, lamentablemente la violencia institucional es un problema que hay en la PAMPA, como en cualquier otra provincia, lo hablamos siempre en los consejos federales, las fuerzas tienen la, el uso, la, potestad, el uso de, la fuerza de seguridad tiene el, la potestad del uso de la fuerza y a veces este, pueden ocurrir estas cosas y tiene que eh, los organismos que corresponden, eh, cuando ocurran hechos así, investigarlos y ento, eventualmente eh, sancionarlos. En este caso estamos hablando de personas mayores, ¿no? Sí, sí, sí, personas mayores. Sí, sí. Bueno, lo cambio un minuto de tema. Este, ayer se este, realizó la quinta jornada del juicio por lesa humanidad y hubo una cuestión este, importante que tiene que ver con la declaración de Valentini, pero también la declaración de una de las víctimas, porque declaró Guillermo Cuartucci. Eh, no sé si pudiste leer, ver, este, y si hay alguna este, definición política de lo que pasó ayer. Sí, a ver, dos, dos consideraciones. Respecto de la declaración de Cuartucci, de yo coincido con él, eh, en esto de que no fue una guerra, eh, fue terrorismo de Estado, es más, él habla de que fue genocidio, con, con quien también concuerdo, pero además esto está comprobado judicialmente en otras causas. Sí. Eh, y, y en esto, eh, ¿por qué lo digo? Porque también Baraldini o sus defensores en algunas declaraciones ...han tratado de decir que eh, no fue genocidio... ...porque en La Pampa no hubieron desaparecidos... ...no hubieron muertes... ...a ver... Eh, ...como si esto este, haría eh, creer que Varaldini ...es un, una persona muy buena... no ...que qué, qué, qué gran corazón tiene... ...claro... Eh, ...lo cierto es que el terrorismo de Estado... ...que imperó en la provincia de La Pampa... ...durante el, el golpe de Estado... Eh, ...no era autónomo... ...era marco de un aparato represivo... ...que se daba en todo el país... Eh, la provincia de La Pampa tiene 52 eh, desaparecidos, incluidos los dos hijos eh, o hijas eh, de los pampeanos que se están buscando, independientemente de que eh, estas personas hayan estado en cautiverio digamos, en otra provincia, son pampeanos, la, este, la provincia de La Pampa tiene sus detenidos, detenidos en la provincia de La Pampa que han ido a otros centros clandestinos de detención fuera del país, que la han pasado muy mal, incluso hay detenidos lógicamente aquí en la provincia, por lo tanto, eh, esto de querer minimizar que eh, este, no hubieron eh, que el terrorismo estaba aquí en la Pampa no Perú es totalmente falso. Y además hay otra consideración que dijo Baraldini de que dice, a mí nunca me denunciaron por premios, eh, ni, ni durante el proceso ni después. A ver, ¿quién se iba a animar a denunciar a durante el proceso con lo que estaba pasando? O sea, eh, la verdad es que hasta nos toma como de por tontos. Sí, sí. Y por otro lado, eh, después en un, hoy leía en el matutino que, que habría declarado de que después durante el retorno del gobierno constitucional eh, fue convocado por distintos tribunales por, por denuncias de premios legales. Entonces, o no hubieron denuncias después con el gobierno constitucional o efectivamente sí las hubieron. Este, y si no las hubieron, este, están ahora en juicio, ya se hizo otro, en todo el país ha, han habido y hay juicios, así que... Este, Eh, bueno, eh, está claro además su comportamiento antidemocrático lo reafirmó en dos oportunidades primero, en el golpe en el intento de golpe del levantamiento Carapintada y segundo en el en, en haber estado prófugo de la justicia este, creo que, bueno, Paraldini tendrá su estrategia de defensa pero creo que es totalmente débil, ¿no? Y una de las estrategias de defensa es decir como lo, lo dijo el abogado Caire que es un juicio político esto. ¿Cómo, no, ¿cómo lo ves sí. vos? Claramente no lo es, pero si así lo fuese, estaría bueno preguntarle a Caire, ya que él es... Eh, em, creo que Caire lo que dijo es que, más que político, creo que es un detenido político, una cosa así. Bueno, sea cual fuera el caso, habría que, estaría bueno preguntarle a Caire, ya que él es un dirigente del PRO, eh, estaría entonces confirmando que en la Argentina hay presos políticos. En la Argentina de Macri hay presos políticos. Así que este, este juicio claramente no es un juicio político, mejor dicho, un juicio de carácter político, este es un juicio penal, Con, las, este, con el juicio democrático, con las leyes de la democracia, porque están juzgando delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles, de personas que lo cometieron en nombre del Estado, pero igualmente me bueno preguntarle a Caire si él sostiene que este es un juicio de carácter político, o que Baraldini es un preso político, qué está, que que está pasando en la Argentina de Macri que hay presos políticos. ¿No? ¿Creen que algún imputado más pueda llegar a declarar después que lo hizo Baraldini, pensando en esta, ese verticalismo que tiene no solamente la policía, sino también los militares? Bueno, es notable como Baraldini ayer también declara diciendo que estaba muy este, contento y, y satisfecho por la labor de sus subordinados. Pareciera como que quiso bajar alguna línea. Bueno, cada, uno, cada una de las personas que están ahí son grandes, tienen... Este, experiencia en todo lo que han hecho, han este, algunos incluso ya han sido condenados en juicio anterior, si han tenido la valentía para hacer las atrocidades que hicieron, tendrán la valentía para poder ahora decir la verdad y en todo caso, este, si tienen algo que decir, llevar de al líneo de cualquier otro superior que lo hagan. Gracias, por ser No, por favor. Bueno, ahí escuchamos, eh, Juan Pablo, Antonio Curciarello, el Secretario de Derechos Humanos, dos temas. Uno tiene que ver con una denuncia eh, que, que sucedió en la localidad de Toay, que eso se está investigando ahora, y también un pantallazo de lo que ocurrió ayer en la quinta jornada por, este, en el juicio por lesa humanidad que se está llevando a cabo en el Colegio de Abogados de aquí de la Ciudad de Santa Rosa. Impecable, Mauro. Muchísimas gracias por este contacto y, bueno, esperamos que en los próximos minutos, si sale algo más, volvemos a estar en contacto con vos. Cómo no, Juan Pablo. Hasta luego. Ahí está Radiocracia trayéndote directo de la fábrica, directo de la lata, el bocado al oído, la novedad, la noticia, la información, lo que está pasando en la ciudad y sobre todo la conexión con una lectura. Eh, que se hace en el momento de lo que va transcurriendo, de lo que va pasando en esta segunda parte del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la subzona 1.4 de La Pampa. Radio Carmes 106.1. Todas las voces, todas.